En Montero tenemos cinco casos sospechosos de coronavirus, informar al, al COIN De los cinco, eh, tres, eh, dos han salido resultados negativos de coronavirus, los otros hay, hay que esperar eh, la, el, el resultado. Entonces, no tenemos ahorita ningún caso positivo en toda la provincia, ni en Montero, en Saavedra, en Minero. El único municipio de los cinco municipios que está reportando no solamente es Montero, se ha reportado los sospechosos y este bueno esperemos eh, en el transcurso de la semana que más podemos tener ya va a acabar de aquí a tres días y comenzamos otra semana mire que en tres semanas ya tenemos 15 casos 15, 15 casos desde el momento que se, se contactó con la con el sacado ni siquiera tres semanas dos semanas ¿no? entonces eh, hay una propagación necesitamos que el Toda aquella persona, todo aquel este, ciudadano que llegó de afuera, sea extranjero o no extranjero, sea boliviano o no boliviano, que llegó del país, eh, perdón, fuera del país y eh, tiene síntomas de fiebre, tos, tos seca sobre todo, fiebre y tos seca necesita, necesitamos que tenga fiebre, síntoma cardinal, por favor, contactarse con, con los equipos, con el centro de salud, para poder hacer un un, un estudio completo de lugares, cuánto tiempo llegó, tiene que estar dentro de 14 días para que pueda iniciar la fiebre. Por ejemplo, si llegó hace dos semanas, más de dos semanas, 14 días recién fiebre, probablemente ya no sea porque es, tiene que ser dentro de los 14 días dentro del periodo de incubación del virus pero si llegó recién hace una semana hasta siete días entonces pues, tiene derecho a tener fiebre para que se, se, se desarrolle la enfermedad Entonces necesitamos, eh, into a todas las personas que han llegado de afuera y tienen clínicas y síntomas, este, contactarse con el centro de salud, le vamos a pasar también los teléfonos, para vamos a hacer aquí en el COIN, teléfonos que van a orientar. Han venido a la red de salud, su gobernador, gente que ha llegado de, de España, de Italia, de Chile, no indicando, mira, yo he llegado, estoy preocupado, allá había, pero usted tiene fiebre, tiene tos, no tengo nada. Entonces, Tenga, cuide sus su medidas de, de seguridad, eh, usa alcohol en gel, eh, no se refrié el ambiente sea normal y si al primer signo de fiebre o todos hasta este día le hemos sacado cuántos días las 14 días hasta esta fecha si tuviera fiebre tiene que contactarse inmediatamente. De todos los que han venido ninguno tuvo fiebre, pero entonces eh, a, a, hacemos llamar a la población a aquellos que han llegado, pero aquellos que han llegado el mes pasado. Hace dos meses, eh, ya más de 14 días. Entonces, si tiene fiebre, es más probable que no que no sea por coronavirus. Puede ser otra enfermedad, una gripe, una amigdalite, un frío, pero un personal de salud tiene que revisarlo y determinar por qué la fiebre. Estamos haciéndole llamado a aquellos que están dentro de los 14 días de su vuelo que hayan llegado acá. ¿no?